de mi palco, el blanco peto del rico fuera, a que vuelve a mi memoria la miseria renovada, el recuerdo de otras horas que hace el aire cuando pasa, trae la sorda risa helada de la que así me perdió di la per nombre, per viver l'hombre pensando Y si en las cajas descubro toniallo es en la grandezas de sacrificio el dinero lo no pongas nunca tu vanidad osra mi fortuna fue como un dueño itineracionera mi realidad bir kanka plaka en la carrera, sundu ayla Che Ke de amigos en mi mesa de mantel de puro hilo, que se fueron como el vino, pero que mis manos les brindo. Con mas cruel que el invierno, del destino los rigores. Gran signori y por Dios pelo. También tuve mi pobre En mi noche de color. Muy buenos días Acá estamos 11.03 de la mañana Casi del mediodía 26 de febrero de 2025 Cumpleaños de mi amigo el Nano de Mi hermano Así que de acá de la radio Nos vamos a festejar Ay, Dios mío, Noches de Colón, 1926, música de Raúl de los Hoyos y Roberto Cayol, La Letra, de tango tan conocido por Tanturi y Alberto Castillo, donde acá Gardel canta toda la letra entera, que hasta la lamió los alcaloides, para olvidarla. Bueno, estamos arrancando, noche, dio mañana fresquita, pero con sol, está lindo por acá para... Para ir por la calle donde está el sol, porque si no en la sombra está fresquete. Que tenga un día que sea un poema dedicado para todas y para todos. una fija de Carlos Dizarli una fija que bueno para los que más o menos no, no sepan bien que es una fija es cuando en la carrera de caballo decía uno a otro le decía tengo una fija que era como un caballo que iba a ganar fijo casi siempre era así a veces no como en todo estaba escuchando el otro día este vals tan bonito que hicieron los de Sexteto cristal super lindo el vals de los recuerdos vals el vals de recuerdos donde justo lo encontré otro día grabado por por Roberto Firpo allá en la década del 30. Mismo arreglo, precioso, poquito más largo, va, 20 segundos más, pero vamos a escuchar el de Roberto Firpo a ver cómo suena, a ver la diferencia, es igualito, nada más que este suena al limpito, a Una llama silenciosa como lágrima de amor en la noche y las estrellas las contemplas de emoción es la luz de un amor que el tiempo no pudo apagar ay de mí es la música de un sueño dulce grande como el mar ay de mí es el de los recuerdos una flor, es el canto de tu amor amada mía dónde estás con tu canción dime ¿qué será de ti es la luz de un amor que el tiempo no pudo apagar ay de mí es la música de un sueño dulce grande como el mar ay de mí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 ese piano... ...que Roberto Firpo el pianista... ...que fue el primer piano que tuvo el tango... ...prácticamente cuando empezó... ...1902 por allá... ...Firpo antes que Canaro... ...y... ...y fue el que introdujo el piano... ...no eran músicos de conservatorio... Eh, ...Caraveli fue el primer músico... ...que venía de pianista conservatorio... ...pero Pier, Firpo era... ...estudiante de piano... ...pero no venía del tema de conservatorio... ...y fue, ahí se metió el piano que sigue Firpo fue el que introdujo ese piano, están sí, tan, tan bonitos, escuchemos el piano de Firpo, ver. Atrás, acá atrás. Es el vals de los recuerdos, una flores, el canto. De... Ahí está el piano de Firpo. con la discreta de Edgardo Donato, yo te amo. Grabaron ustedes estuvo juntos, que parece ser que Lita Morré estaba eh, estaba casada con otro cantor. Y parece que hubo un rodeo con Romeo y Edgardo Donato, Edgardo Donato les echó todo, tres. Venga, toma por culo fuera. Acá. Y que no puedes cantar con Romeo, ten Romeo, don Romeo. Que bueno, el domingo fue tuvimos en el cumpleaños de Begoña, ayer en el cumpleaños de Anaís. Hoy, el cumpleaños del Nano, esto no nos va a dejar chiflados. Como decía Albertito Areces, en un grupo que tenemos de WhatsApp, hay más cumpleaños que gente en este grupo, que nada, Albertito. Este fin de semana estamos en Candás, va a haber milonga en Candás, sábado y domingo, y el viernes en Oviedo, en la milonga de Alberto, así que el viernes nos vamos a la capital de Asturias. Viva el tango y viva yo Vamos a meter al polaco Goyenech ahora Que está sonando de fondo con Viva el tango Pero vamos a meter un tango que me encanta En un recodo del tiempo Esto fue grabado allá en la década del 70 Cuando El polaco ya se había ido que la orquesta y lo Estaba un poco en decadencia La situación Los tiempos también Y, y Lo llamó Requena para hacer todo esto Requena o no? Ahora lo y, y la verdad que grabaron ahí unas cositas Con Garelo creo que fue, eh, unas exquisitez acá, un recodo del tiempo con una con un sonado sonido de tango muy distinto. Imagino que los ortodoxos gotaneros no les habrá gustado, pero revolucionario. Solo tu alma y la mía, nadie más. En un recodo del tiempo, y así gastando el silencio, un decir casi sin ruido, un eco tibio de besos arrollado por suspiros y susurros inconscios. Es solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. sentir que nos mira el alma con sus ojos de rocío nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río y estar tan lejos tan lejos en la distancia de un sueño en un Recodo del tiempo nadie más que vos y, y, y yo ese es tan solo mi anhelo nada más por sobre todas las cosas muy junto a mi cielo y diosa las alondras desde de tus manos que a la tierra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 el polaco Goyeneche en la distancia de un sueño Vea que hay que tener distancia eh? yo creo que no hay más distancia porque aunque haya un agujero negro en el espacio la distancia del sueño es más grande no llegas nunca ahí en un recodo del tiempo un hermoso tango vamos a estar escuchando ahora a Héctor Maure, ya de solista con este tango que grabó con la orquesta de Juan D'Arienzo lo grabó ahí o no se sé si lo grabó mi primera versión que escuché de este tango Ríe, payaso El payaso con sus muecas Y su risa exagerada Nos invita camaradas A gozar del carnaval No notáis en esa risa Una pena disfrazada Que su cara albidonada Nos oculta una verdad Ven payaso yo te invito Compañero de tristeza Ven y siéntate a mi mesa Si te quieres embriagar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 No jore que hay testigos que ignoran tu, tu alboroso pronto chemoso traiganos más También como el payaso de la tirita carcajada tengo el alma destrozada y también quiero olvidar embriagarme de placeres en orgía desenfrenada con mujeres alquiladas entre música y champán hace un año justamente era muy de madrugada regresaba a mi morada con ansias de descansar al llegar mi lo perdida en el cuarto de mi amada Es me mejor no recordar Ruiz, tu risa me con La divina magia de tu gracia sin par Bebamos mucho, bebamos porque quiero Con todo este dinero hacer mi carnaval Yo, payaso buen amigo Lo no lloras tu, pesar. Seca tu y con a ver pa. Un toche mozo. mancha del tango con queremos paz gotham project este disco que ellos más o menos allá por por cómo se llama por la, la década de los 90 cuando se formaron ahí en, en francia eh, fue una revolución también para para lo que fue la, la nueva movida del tango así que un capo galos, los muchachos de Gotán Project, siempre presente todo lo que sea para el tango siempre, siempre positivo hasta lo negativo bueno, voy a dedicar a Sergio que está allá por el sur, por Málaga este hermoso tema del de grupo Malevaje, grupo que se fundó acá en España en el 80 son todos de la onda rockabilly todos rockeros con, con su imagen y haciendo un tango tradicional Yo hice una entrevista con Antonio hace un año atrás y la verdad que una, una gente de 10. Vamos a meter arroz blanco. Esta milonga hermosa. Escuchen esta letra del grupo Malévaje. qué desolación me da ver la nevera vacía con lo bien que yo comía en casa de mi mamá a la vuelta de una farra bien mamá como he bebido que bien si está una cenita para luego dormir tranquilo no se sueña nada ilustre cuando el buche está vacío me cruzo con el vecino al volver de madrugada El marcha pa su trabajo y yo me voy pa la cama Con sonrisa desdichada me planta los buenos días Luego con compasio cansino y la cabeza agachada Se va pensando que vida ya currarieste de farra de poco. En cuanto llega la noche, ya estoy otra vez en danza. Las mujeres me sonríen y me miran de reojo. ¿Voy a saber qué piensan al mirarme de este modo? No hay nada que más me atonte que un bonito par de ojos. vida de garupas consumado aunque a veces la despensa solo conten arroz arro blanco no escribirán miszañas tal vez no sea muy decente no es vida muy trascendente pero es la que más ha tocado y me río cuando pienso que me quiten lo bailados y acá teníamos arroz blanco con el grupo Malévage dedicado a Sergio allá por Málaga y, y bueno los que no conozcan este grupo de acá madrileño los recomiendo que echen una una búsqueda porque tienen muchas cosas muy lindas cuando vienen a Gijón siempre vamos a verlos acá en Gijón tienen mucha afición porque bueno hay mucho rockero me contaba Javier del Saboy un bar muy mítico de Gijón que claro cuando Ellos conocen el tango por Gracias a Malevaje. Y son toda gente del de mundo rockabilly, die -die. y Y claro, conocen el grupo Malevaje, y empecé, conocen muchos tangos gracias a ellos. Yo cuando empecé con el tango acá, ya muchos me pedían tango y yo ah, pero los conocen. Y gracias a Malevaje. Así que, exquisito lo que hicieron y siguen haciendo, eh, hoy en día también, aunque ya tiene sus años y el cansancio de los años pesan, pero siguen dando vueltas por todos lados. Así que recomiendo, si sí, los, si hay un concierto, arrímense al fogón. Para ver acá un poquito de tango. Vamos a meter ahora. Vamos a meter a Alberto Morán. Con Armando Cupo. Y no te voy a llorar. Con la voz de Morán gastadita. Hermoso tango. Y una interpretación exquisita. En un tiempo de Morán que todavía estaba con mucha energía. Y una que lo acompaña. Al tiempo ha publicado, pero no es pubiese. ¿Andando más para qué seguir hablando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas. Todavía me querés? ¿Por qué llorás, no me digas que te apeas? Que te vas todavía con razón nadie sabrá si las palabras buena yo solo sé si te di corazón no ves que no me importa del pasado no ves que ni te pido compasión si estoy desea que te vayas de mirado y por los años que he vivido, desesperado, ¿no ve. Me quedo solo y no me espanta, tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar. Andando más para que tanto recuerdo, y tanto hablar de lo mío, para qué Si cada vez que te miro más me acuerdo de lo que fui de la vida que pasé no ves que ya no me suplicante? que ya no so mi dolor, mi dolor? más cuanto antes con esta cruz tan amor no ves? Me quedo solo y no me espanta, tengo un llanto en la garganta, Ay, pero no voy a llorar. Y aquí teníamos Alberto Morán, y no te voy a llorar. Anda nomás, para qué seguir hablando. Qué grande, Alberto Morán, un campo. Y como decíamos, ahora vamos a meter, porque hoy sería también, vamos a ver los cumpleaños. Había Eladia Blas, que hacia el 24 del 2 de 1931 vamos a meter un tanguito muy lindo de Eladio Blasquez y después hablamos un poquito de, de ella voy a poner Mi ciudad y mi gente Aunque me dé la espalda de cemento Me mire transcurrir indiferente Es esta mi ciudad, esta es mi gente Y es el lugar donde a morir me siento Buenos Aires el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles donde día a día me gasto los miedos las suelas y el traje no podría vivir con orgullo mirando otro cielo Fuera del tuyo Porque aquí me duele un tango Y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el pango Que me gano Porque soy como vos Que se niega o se da Te proclavo Buenos Aires Mi ciudad que me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente sin querer te encuentro, Soy como vos que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad, porque soy como vos que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Y aquí teníamos mi ciudad y mi gente. Era Diablajes que nació en Herli, al lado de mi casa, el 24 de febrero de 1931 y y se nos fue el 31 de agosto del 2005 cantante, compositora argentina de tango y varios géneros de una familia humilde eh, allá en el barrio de Géldi que es un barrio obrero, como Lanús está pegadito a Lanús, esa frontera que pertenece a, al barrio a la localidad de Avellaneda por eso muchas veces cuando ella canta mi corazón al sur y todo esto es, es el sur de, del barrio porque somos del sur somos de Lanús, de Géldi, de Avellaneda parte obrera Por eso cuando dice el corazón al sur en su tango, también lo está nombrando. Eh, muy querida la Día Y ahora vamos a meter, a ver este que está acá, con el trío de Leopoldo Federico, Sueño de Barrilete. Ahí estamos escuchando el fuelle de Leopoldo Federico. este chico ya tenía el mirar Esa loca fantasía de soñar Fue mi sueño de currete Ser igual que un barrilete Me entre nubes Con un viento de esperanza Sube y sube Y en ese mundo de ilusión Y escuché solo a mi propio corazón Mas la vida no es juguete Y el lirismo es un billete Sin valor Yo hice ser un barrilete Buscando altura en mi soñar Tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó en laboré solo tuve decepción regale por no vender mi corazón y versos olvidando Que la vida solo es poroso Florida teva obando lo mejor y abriendo heridas. Ay la vida, olga que este cansancio sin final. Y se desas mi sonrisa de cristal. Cuando viro un barrilete, me pregunto aquel purrete, ¿dónde está? Yo. Se derrumba el bar de Moscant la vida es Siz me la, fe, la voluntad. Ou acaso fue que me falto, tioli. Garufa Quiero ser tu sombra Qué lindo vas Con ese acordeón Que te hace afrancesar enseguida eh, Vamos a meter Miren Nació el 8 de agosto del 37 En el Carmen en Jujuy En Argentina Jorge Cafrune Y en Benavides El 1 de febrero Del 78 Lo atropelló Un rastrojero Por la ruta Como estaba haciendo el camino De San Martín A caballo eh, Nadie investigó nada Pero Obviamente que los militares estuvieron ahí pendientes de la queja Siempre pendiente de Jorge Cafrune Vamos a escuchar Chacarera del Pantano Los paisanos zapateando mi caballo sin comer Por el cerro de las cañas iba cantando un paisano Despacito y cuesta arriba y en dirección del pantano cuando dio con el carril diviso una lucecita está de fiesta el boliche que llaman la serranita Tengo es ver a atados con la lonja palenquera y sentir una guitarra tocando la chacarera y saniza pateando mi carillo, sin comer un criollo miraba al campo pidiendo al cielo que llueva y se queda mosqueteando como bizcacha en la cueva Sirvo otra vuelta patrona Ya se siente el olorcito De la saude cabrillona Sirva vino doña Rocha No me lo quiera cobrar Con gato y chacarera Se lo hay saber sans zapatiando mcaio sin comer los paisanos zapateando mis caballos sin comer me da una rabia escuchar esas cositas eh, acá estamos escuchando ahora Osvaldo Pugliese la orquesta más longeva que tuvo el tango una de las últimas grabaciones en vivo en Ámsterdam 1989 mala junta Cómo nos gustaría estar ahí, por Dios. Pedro Laurens, orgullo criollo, 1941. Escuchemos el fuelle de Laurens, el nervio que tenía terrible. Aires el 13 de febrero de 1886 y falleció en París el 8 de octubre del 27. Novelista y poeta argentino. de formó parte de la vanguardia que se gestó en los años 20. Colaboración con su revista Martín Fierro y Proa. Y es recordado prácticamente por publicar eh, la obra Don Segundo Sombra en 1926. Eh, gran parte inspirada en su niñez, donde él Estuvo en San Antonio de Areco, que tiene ahí un museo. Y acá tenemos por la orquesta de Enrique Dicciotto, eh, con la voz de este cantor que se llama Antonio Viglione. Eh, cantor que le gustaba mucho a Alberto Marino. Y acá estamos escuchando eh, el tango que se llama Don Segundo Sombra, que es una especie de dedicatoria a Ricardo Guiraldés. Dicen que bailaba el tango muy bien. ¿eh? Hay tangos que lo nombran, como bailaba el tango Ricardo Güiraldes. Ahora después voy a buscar otro. Y como decíamos, eh, Don Segundo Sombra existió en realidad. Y si buscan un poquito pueden encontrar la cara del, del gaucho. Grandote, moreno, ojos achinados, dice el libro. Lindo para leer, yo lo escucho en audiolibro. Vamos a escuchar Don Segundo Sombra por Enrique Minoto, gran bandoneonista, uno de los mejores fue el que tuvo el tango uruguayo. Don segundo sombra, cabajero en tu pingo. Sos el Don Quijote de la pampa que hoy he invadido. Algrinco, dos segundo sombra, imponente figura, que la mirada pensativa al ras de la Acá teníamos Don Segundo Sombra con Enrique Minotto. Acá estamos escuchando a la Juan de Alienzo con Osvaldo Ramos. El tango dedicado también a Ricardo Viraldes. Bailate un tango Ricardo. Dicen que era un gran bailarín de tango. Así que acá tenemos el tango dedicado al gran bailarín, pero que más poeta, un capo. Investiguen un poquito y van a ver lo interesante de la vida de Ricardo Viraldes. Le sacorilla mi vida para rimarla tu muerte Total la vida es la suerte que se da por el retardo Me dio de la muerte y yo estoy ya que me ardo Por gritarte fuerte, fuerte, bailate un tango, rica. Gardo Guiraldes var, ay, el ángel del recuerdo lo acompaña. Se manda una media luna y un intenso puente mago, rubricando Buenos Aires de arrabal con fanfarrando bailando tango rico. Miralo a quién te lo dirá. Pues no es ninguna pavada Ese muchacho es el bardo El de la carencha enganazada de la fúa Ahora te invita bailate un tango rival Ricardo Huir al desbaila, Saliéndose de la vida Al bailar se va a dormir Como antaño a las mujeres A la muerte que murmura Perdida en el entresueño Báilate en tango, Ricardo Ricardo, muy de baila Y el ángel del recuerdo lo acompaña Se manda una media luna Y un intenso puente macho Baila tango Ricardo Míralo a quien te lo grita Pues no es ninguna pavada Ese muchacho es el bardo El de la crencha engrasada de la fua. Ahora te invita Bailate un tango Ricardo Vázquez nació en Morón el 26 de febrero de 1937 y falleció hace nada 26 de julio de 2024 gran cantora de tango que grabó con Troilo Pugliese, Piazola, Mariano Mores acá estamos escuchando un balsecito que grabó con Aníbal Troilo y vamos a escuchar unos temas con el gran Pichuco. este vals que se llama Vals de Jamás grabado en 1965 Ahí está el fuello el Gordo Pichuco Sangraba entre sombras la orquesta tus pálidas manos tu languida voz un balse si y una noche Recuerdas como esta lloró nuestro adiós bailemos el vals del jamás jamás un beso lejano suspi Jamás. La vida traidora, funesta, nos dice que nada nos resta esperar. El vals se enreda en la fiesta y oyendo la orquesta, te has puesto a llorar. Bailemos el vals del jamás, jamás. Sigue bir pelo Hasta un 100% Total Pero no es la mentira Fatal Del tiempo que nos mira Por un ayer Que ya no está Por un volver Que llora atrás Y no ha de ser jamás Que no ha de ser jamás Jamás Aníbal Troilo, Vals del Jamás 1966, Nelly Vásquez y ahora vamos a escucharlo con la orquesta de Osvaldo Pugliese ¿eh? el tango Mentiras es que fuiste para mí la luz de mi cabeza loca el porqué de mi poder vivir te has llenado de amor muñequita de tera ¿Cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad? ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a bendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí Que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. ¡Qué bárbaro, ¡Qué pedazo de final! ¡Qué qué terrible! Te publiese la verdad que ¿saben lo que es cantar con esa barbaridad de orquesta. Te levantaba como, ah, tenía que estar ahí y la verdad que Nelly Vázquez estaba ahí toda esa potencia de subida de orquesta que te levantaba para arriba como sobre en pala, se diría y, y vamos a escuchar este final de vuelta porque la verdad que ahí Nelly Vázquez con toda su energía y la orquesta de Puliese que te deja temblando a ver ahí vamos, ahí Pero mal que te baja, qué tipo, qué barbaridad Qué tensión, como decía a ver qué sale. La historia de Galleguita Si conocen, también la cantó Chanel con Osvaldo Pugliese La historia de que la chica deja la aldea de Galicia Se va a Buenos Aires Y se encuentra uno ahí del pueblo Pero como ella no le hizo caso Galleguita La que a la playa argentina llegó una tarde de abril Sin más prendas ni tesoro Que tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil Eras buena, eras honrada Pero no te valió nada Otras rodaron igual y te fuiste dol del la primer cita a parar en el pigal sol y en tierra se caída cuidal que como bola de nieve, tu virtud se disipó tu obsesión era la idea viejita que allá en la aldea quedó pero un paisano malvado loco por no haber logrado tus caricias y tu amor ya perdida la esperanza volvió a su pueblo el traidor y envenenando la vida Tüyegit a, keridale conto, tu, tu perdicion. Así fue que el mes pasado, te llegó un sobre enlutado, que enlutó tu corazón. Y hoy te veo, Gallegita, sentada triste y solita, en un rincón del pinal y la pena que te mata claramente se retra en tu pálidez mortal ya no son la gallita que llegó una mañalinda en aquel día de abril sin más prendas ni tesoro de tus negros son y tu cuerpiito soval con ese pianito bien picadito que metía Firpo siempre en sus tangazos. Que a ver, vamos a ver este de acá, ¿qué es esto? Este qué, ¿Qué es? Ah. Este es otros aires. Que esta la que hemos dicho, bueno. Sí, la que hemos eso bueno. Eh, hoy también Neri Vázquez que vieron que vos más bonita que tenía, por Dios, qué encanto de de entonación y qué potencia en la voz, con ese agudo terriblemente que llegaba tenemos también cumpleaños que nació en Avellaneda el 28 de febrero de 1928 el último cantor que tuvo Aníbal Troilo Tito Reyes falleció en 2007 el 9 de mayo vamos a escuchar un par de tangos de Tito Reyes con Aníbal Troilo vamos a arrancar a ver con este que está acá aquí nomás grabado en 1965 orquesta El Gordo, Aníbal Pichuco Troilo. La voz del bandoneón quedó detrás se fue el compás del tiempo bailarí. crecida la ciudad pero así la casa del herrero No está mal, la noche está borracha de acurrar y bailan como atados de un violín. Vení mi amor, salgamos del festín. No ves que se divierten con su char. Aquí no más, bien lejos del torrente. Bilemaz, simplemente un tango en paz. Aquí no más. Si de esa del frente, los dos y solamente, los dos en este puente que lleva al tiempo atrás. Aquí no más, quédate aquí no más, sin música, sin gente. Aquí. La noche está borracha de aguarrás y bailan como atados de un piolín. Vení mi amor, salgamos del festín. No ve que se divierten con su chas. Y lejos del torrente, bailemos simplemente un tango en par. aquí no va. Con esa luz de enfrente, los dos y solamente, los dos en este puente que lleva el tiempo atrás, Aquí no más Quédate aquí no más Sin música, sin gente Aquí no más Aquí no más Teníamos acá Tito Reyes Este gran cantor Que también grabó con R Roberto Grela Vamos a escuchar Roberto Lela Tito Reyes, Rosa de Tango para el éxito de Toro y Tu corazón era un tango y un bandoneo en tu caderas un tango en tu alma dormido en las sombras de tus ojeras dolor de vuelo y chiclana Sovere tus ojos de cielo, dolor gritando en la vincha, carmín de tu pelo y tu canción. Rosa de tango, tu taconear por la vereda, rosa de tango, como el piropo que te enreda. Todos tus caminos fueron tango Canto retorcido en un compás Y aquella noche Como en la historia de cita, 20 abriles y una cita Te alejaron para siempre De mi arrabal. Con funerales de tango Solo mi barrio tu olvido Quedó tu sueño distante Y un interrogante, ¿por qué te has ido? Tu corazón era un tango, como farol de cortada, donde andará mariposa, tu boca pintada y tu canción rosa de tango. Tú taconear por la vereda, rosa de tango. Como el piropo que te enreda Todos tus caminos fueron tango, Y que el en un compás Y aquella noche Como en la historia de Tercita Veinte abriles y una cita Te alejaron para siempre De mi arran. Bye.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 de Miguel Caló donde el piano que estamos escuchando ese piano tan hermoso, que calaba el tiempo la marcación exacta se llamaba Osmar Héctor Maderna nació en Peguajó, donde la tortuga provincia de Buenos Aires y el 27 de febrero del 18 y en Lomas de Zamora provincia de Buenos Aires el 51 falleció chocó con era también piloto de avión y en Lomas, que hay una aeródromo, se fue, pum, con un amigo en el aire, dieron, vamos a otra vuelta más. Y se tocaron en el aire y se cayó y murieron los dos. Una pena, muy jovencito, 33 años. Tenía, le apodaban el Chopin del Tango, por la forma de tocar ese piano tan exquisita y tan delicada, tan romántica. Vamos a escuchar con su orquesta Lluvia de Estrellas, donde hace un desparramo de dedos en ese piano. Music ese años montó una orquesta con músicos de ahí locales. Ya desde chiquito empezó tocando la pianola y el padre fue quien lo miró y lo fue guiando. Cuando vio que sí, que tenía tal, lo tiró para adelante. Un gran músico y decían, como comentan, que tenía cuando manejaba su orquesta los tiempos de lo, de lo fuerte y de lo bajo lo manejaba muy bien esos tiempos, que es muy difícil para los músicos. Bueno, con, bueno estuvo con la orquesta de Miguel Caló muchos años y cuando montó su propia orquesta que no hay muy buenas grabaciones eh, se fue con 33 años ¿no? acá estamos escuchando Mar Maderna su orquesta con Jorge Casal por donde andarás final sin remedio te acerca a mí te dio horas de la vida que recuerdan tu partida te dio sin remedio ni esperanza que hace gris la tarde avanza te dio con un canto de cigarras en la voz del bandoneón cuando llora la guitarra las amarras ese tango que también hizo Troilo con Alberto Marino voy a meter ahora, a ver dónde lo tengo Mirá, con que Ortiz vamos a meter otro de Miguel Caló con ese piano de, de este gran Osmar Moderna ¿pa' qué seguir? con la voz de Jorge Ortiz este gran cantor que también estuvo en las filas de Rodolfo Villagin Así de Rodolfias y así te te levanta el cuello enseguida, ¿no? Her seyir, her adım, her adım, her adım, her adım, her adım, Llorando en el barro más después, después cuando al partir viví de mi locura de estar olvidar y nunca lo olvido me vuelvo un rincón te fuiste se ha vuelto la página en blanco no quiero que nadie la llene jamás Y sin escena Perdónen en llanto haremos de cuenta que estamos en paz a veces Yo quise decirte cosas Como una lluvia de rosas Que se ofrenden a un altar Y siempre Callé Ten miedo que un día Esas flores que ofrecía Irías a deshojar Por eso tranquilo estaba esperando Sin pensar como ni cuando Debería regresar Sabía Que naciste para el fango para el tango Y Gardel para estaba esperando Financias sin prisa ya ves Ni siquiera tus cosas toqué Tal vez te haga daño Mirar mi sonrisa Que te está gritando Que yo no cambié Y por eso Tranquilo estaba esperando Sin pensar cómo ni cuándo Debería regresar Sabía Que naciste para el fango Comarolas para el tango Y Gardel para cantar Y acá teníamos, te estaba esperando Osvaldo Pugliese Con el gran Miguel Montero Me encanta Miguel Montero Y acá dice Comarolas para el tango Y Gardel para cantar Bueno, también tenemos El en Barracas nació, vamos a, ver, voy a poner un tanquito detrás de él, mientras tanto, que suene él, el tigre del bandoneón, a ver, eh, 1880, 1892, nacía en Barracas, en Buenos Aires, Eduardo Arolas, el tigre del bandoneón, y se iba muy joven, 32 años, el 29 de septiembre de 1924 en París. Eh, fue músico, compositor de los pioneros del tango y comenzó tocando la guitarra, pero pasó al fuelle, que fue la piedra fundamental del tango, porque él dio el sonido que el tango necesitaba o que el fuelle necesitaba para dárselo al tango, eh, considerado uno de los más grandes autores con creaciones de una modernidad insospechable para la época. Cualquier músico agarra sus partituras y claro, no pueden hacer un montón de arreglos. La verdad que era un tipo un creador grande, muy grande y muy querido y respetado por todo el mundo tanguero. Un tipo murió en París, era un poco se fue de Buenos Aires por eso que había trampas y tenía bueno, hacía de todo el tipo Época complicada, dicen que Luis Barita. ¿eh? Vamos a estar escuchando Noche de Garufa de Eduardo Rolas. Metía muchos de los tangos eh, con nombres franceses, pues sus padres eran de Francia, como El Marne, Cena y muchos tangos como El Fausto son de él. Noche de Garufa también. Hay grabaciones muy muy antiguas que voy a poner algunas así para poder escuchar un poquito su bandoneón, pues son las primeras grabaciones de 1912, 1913, quiero decir del tiempo atrás, el gran Eduardo Arolas. Noche de Garufa, este tango de Eduardo Arolas. Y vamos a escuchar a Arolas, eh, grabado en 1917. Se escucha mal, pero así escuchamos el fuelle de él sonando. Este tango está grabado en 1917. Tiene grabaciones de 1913, pero son ya demasiado... Demasiado. Antes escuchamos una noche de Garufa en homenaje a él... Una Noche de Garufa, 1913. Ahí está el fuelle de Eduardo Arolas en el 13, este es en el 17, La Cordobesita. Lástima que se nos fue tan pronto y les dejó prácticamente muy grabaciones muy antiguas y con muy mal sonido. Y acá estamos la guitarrita también, obra de él. Con un sonido muy antiguo, vamos a poner la guitarrita por Carlos Dizarli Que son 10 años de diferencia las grabaciones, pero hay un buen sonido Mismo tango, nada más que ahora suena mejor Con este tango, la guitarrita que obra también de Eduardo Arolas Carlos Dizarli y sus estetos adiós. Bueno, como comentábamos, estamos llegando casi al final del espectáculo. Espero que lo hayan disfrutado. Voy a meter descarga como siempre en el final intento meter descarga. Intento decir todo antes y después descargo. Como, como se llama, bueno, después de acá, cumpleaños de mi, mi, mi, mi amigo, no, ya es de más, está pasado. Somos familia toda la vida. Todo el programa va para vos, Mirando malcriado que toda la vida juntos, de pequeños, chiquititos en jardín, primaria, el barrio. El viaje a España ya por el 28. Muchos años y acá seguimos. Así que de acá nos vamos escuchando de fondo Éxodo de cumpleaños que este viernes Milonga de Oviedo, fin de semana en Candás, no de Charlie. Así que estén ahí pendientes. Estamos escuchando de fondo El Junta Cadáveres con El Éxodo. Antes fue de Tango, El Adiós. Y antes fue Rodolfo Viachi con Bélgica. Grabado en el 42, que te deja los pelos arriba. No lo bajas ni a palo, viste. Es un tipo loco, che. Vamos ahora a seguir con Enrique Campos. Y la orquesta de Ricardo Tanturi. Con sus luces mortesinas. Qué lindo tango, por Dios. Siempre igual Todos los sueños sentados Se ve llegarse Al que no pudo ser El teléfono ocupado esperé, un Marchunca Qué tangazo Este también lo hace eh, Como se llama Alberto Castillo En una película Lo interpreta En el bar Y lo hace De 10 ese tipo La verdad que era un capo Castillo Pero acá está Lo grabó Con Enrique Campos En el 44 Acá dice El pitada con pretensión de beso, caro, se pita el cigarro y se besa los labios, el tipo como esas ganas de besar a alguien, Enrique Campos, Y Siempre Igual. Y siempre igual, con sus luces cortesinas, un cigarrillo y café para esperar, ruido de edad, dos palabras con sordina, y una esperanza rodando en el vino que siempre igual todos los sueños sentados se de llegar, del que no pudo ser y siempre igual el teléfono ocupado esperes marche un cortado, oh mozo cuánto es espera que se acode en la mesa con triunfos que tardan en llegar fracaso que pinta una cabeza Nunca nací no soy Recuerdo con nombre de mujer so tan bien un verso El verso que nunca le diré Niños un nuevo autor que anda en busca del laurel y siempre igual el teléfono ocupado, esperar y un cortado, oh, mozo cuanto es. hermosa desde el bajo a la barranca como ya que llegaba y se iba con el sol del taller fue la hormiguita laboriosa la de la gris franca que a la aurora le robaba todo el rudo su Más mas de un guapo prepotente y zorrón de su ventana quien la viera los domingos se le guardía en el portón esperando presintiendo y ostentando muy ufana Un camino prendido al pecho custodiando al corazón Culpa fue de aquel soñado malanderín de sus amores Que diciendo triunfo y solo las 40 le la acusó Votorado enamorío, amor hizo ver los emprendores De otra vida de otro mundo Y ella se la sonrió Él le dijo Margarita del suburbio de flolozana Sol estampa más fuerte y nada gris y de mimí en el pecho tembloroso de la reina suburbana, un camino agonizaba cuando ella dijo sí. Griseta y de Mimi y en el pecho tembloroso de la reina suburbana un jazmín cuando ella dijo sí la de los jazmines él le dijo Margarita del Subvive suelo sana son las tampas más porteñas de Griseta y de Mimi Mimi Pinzón, Griseta siempre pendientes estamos escuchando Lloras con el trío Siriaco Cortiz. fueye conversando se llama él dijo que hicieron ya 33 creo que fueron. Bueno ya nos despedimos Que tengan un abrazo gardeliano Abrazo tanguero Para esta semana Y lo dicho El viernes a lo de Albertito Noviedo y Elisa Y Y vamos de farra Así que vamos a terminar con Juan Tarienzo Héctor Mauré Y que tengan una buena semana Dime mi amor Ondan, omzumda, entreviendo Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos Dime mi amor, di, Dime mi amor, si aún me quieres. Si la no mató tu querer, si hoy como ayer puedo querer. Dime mi amor, dime mi amor si aún Mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanzas para mí. Si la ausencia, la distancia no han borrado el amor que veo en tus ojos, entre vivir.